Desde aquí y ahora, comienza el movimiento eterno de Estación Aeropuerto. Estación Aeropuerto, fuera del radar. ¡El avión! ¡El avión! Polizona FM Bienvenidas, bienvenidos... Al tercer capítulo Estación Aeropuerto Fuera del Radar para Polizona FM, Islas Baleares, España. Saludos totales para Ibiza, Menorca, Mallorca y Formentera. Y a quienes también nos escuchan en todo el mundo, en ciudades como Elicura, en el sur de Chile, Valparaíso, Santiago... Mendoza, República Argentina Sao Paulo, Brasil Montpellier, Francia y Montevideo y ahí me quiero quedar al recordar ese mítico febrero de 2005 cuando visité la Rambla y estaban personas bebiendo mate se escuchaba el grito de la venta de pan casero y el eco de los tambores resonando por todas las esquinas de Montevideo espíritu de carnaval la tir del candombe hoy partiremos con la magia de la música uruguaya de Jaime Ross, quien grabó por allá en 1986 el tema Amándote, mezclando Bossa Nova, Candombe y Murga, impactando a su vez a todo el mundo y versionado por el poeta de la salsa Rubén Blades en su disco La Rosa de los Vientos en 1996. Y en Chile, por la voz afrochilena por excelencia, el señor Pedro Fonsea, precursor de los ritmos afro como el soul el reggae, el hip hop y la salsa Desde fines de los años 80 en Chile Y grabó en el año 1999 Amándote Tema de una teleserie que fue muy famosa Y este tema repercutió muy fuerte Así que vamos a escuchar Esta magia afro Cantada por Pedro Fonsea Aquí en este tercer capítulo De Estación Aeropuerto Para Polizona FM Estación Aeropuerto Es un movimiento eterno Y sin fronteras Verás que me voy a morir Amándote, amándote, amándote Algún día sabrás lo que ha sido vivir Amándote, amándote, amándote Algún día verás que me voy a morir Amándote, amándote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 Y me dijo, no te enamores de nadie No te enamores de nadie me dijo, no te enamores de nadie Mi vida, mi amor, y fue así me dijo No te enamores de nadie No te enamores de nadie No ten amor de nadie, no ten de nadie, no ten de nadie, no ten amor és de nadie. Polizona FM Seguimos sobrevolando la República Oriental del Uruguay. Vamos al presente, a la figura de Álvaro Silva Pereira. Recordémoslo, Álvaro Silva Pereira, ADR. Rapero, activista afrodescendiente uruguayo que acaba de estrenar hace muy poco Sankofa, un disco de lujo. Vamos a este presente para explicar el legado afro que ha sido invisibilizado en el Río de la Plata y en gran parte de nuestro continente americano. Él, ABR, es bisnieto de Juan Julio Arrascaeta, el primer poeta afro que publicó material en Latinoamérica quien luchó por la visibilización de la cultura y el sentir afro, uruguayo y latinoamericano. Álvaro Silva Pereira, ABR, exploró sus raíces, los archivos de la Casa de la Cultura Uruguaya y se conectó con el concepto Sankofa, mirar para atrás para seguir adelante, idea que da vida y fuerza este disco estrenado este 2021. Hip-hop con jazz, candombe y la presencia de un maestro de la música afro-uruguaya, el señor Rubén Rada. Sellamos este vuelo por el Río de la Plata y la cultura afro para darle presencia, fuerza y vigor con este tema Testigo, la unión entre hip-hop, jazz y candombe. El sentir afro-uruguayo presente en este vuelo de estación-aeropuerto y que, bueno, vamos a oír a continuación Testigo. Estás escuchando Estación Aeropuerto, fuera del radar. Siendo testigo hoy, siendo testigo ayer. Zancofa. Whatever it takes Te hablaré de Arrascaeta De Pilar Barrios De cómo cultivaron dos poéticas distintas El primero africanita El segundo acriollado Siendo los pilares de una granita lista Desde Núñez, Cabo Escardoso Y Roberto Suárez Hasta incluso Julio Guadalupe y José Gares Sublime como un cuadro de Rubén Gallosa Me decía Jorge Emilio Que jamás me compare en impulsos personal y esporádicos Con la voz que alimenta el alma y nos hace atábicos Yo no escribo hits y músicas de plástico Lo hago por amor al arte y los seres empáticos Generación perdida, no te des por vencida Lucha por tus derechos aunque te quiten la vida Usa sabiduría y cumple la profecía Que Martin tenía, dirá la tierra prometida que estos fachos en el techo no te bajen las estrellas Vaya donde el la natura brilla y ellos Calan por su peso al puzo de la pluma Si me esplayo ando brillo y el papel muestra no destello Ni uno mas ni una menos no me llames memo que entre todos somos remo vamos sale de tu zona de confort y tu reclamo si este tramo es lo que amo si siempre estoy estreno leyendo las poesías de Pereda Valdés seguramente discriminen lo que no conoce pero las palabras hieren mucho más que las balas como texto de Virginia a de Sala viendo al negro sometido en una verdadera diápora que los más alertados la sufren y la denuncian el presente en América el pasado en África el arte es para siempre y jamás renuncia siendo testigo de lo que pueda conmigo Historia, somos parte, durmiendo lejos de tu hogar Procura caminar contigo y a mi arte Si la gente no escucha cuando le decís Que el mundo podrido entre paréntesis ¿Cuánto va a madurar? ¿Cuánto va a madurar? Un lugar para tratar de curar las heridas del tiempo Voy de callar racimo en tu propio hogar Y es probable que vos no lo estés viendo Como Paul Flaren quiero hacerme entender Tal cual lo hacía Lewis Alexander Poetas norteamericanos perdidos en el ayer Sabios como Kudnik Kulen o Carlos McCain De piel oscura pero de corazón claro Latino, entidad y descendiente de africano. Filo en las ideas transmitidas con mis manos Música y meditación pa' los seres humanos Olofi no, dime que no estamos locos Sólo veo a mis hermanos sangrando por los hondocos en un bambora conga, es lo que me tocó. Nexico negro había tanto y queda tan poco. Oh, soñando sin imitias, un puerto de esperanza. Ilusiones sobre un mundo con respeto la abundancia. Donde el arte sea la ciencia y las miradas una magia. Donde tomemos conciencia, todo se contagia. Siendo testigo de lo que pueda contarte, hermano mío de esta historia. y Zona FM Finaliza nuestro viaje por la música afromundial Gracias por volar con Estación Aeropuerto programa conducido y realizado por el periodista Pablo Dintrans Estación Aeropuerto es un movimiento eterno y sin fronteras